La radio del Clara Día a día Hoy mi compañero Guillo os va a hablar sobre los minerales Muchas gracias Elena Bueno, yo soy Guillermo García Y como ya os ha dicho mi compañera Os voy a hablar de los minerales ¿Qué son? Los minerales son una sustancia natural, normalmente pueden ser sólidos, pero también hay algunos líquidos, como el mercurio y el oro, aunque el oro más bien lo fundimos. ¿Para qué sirven? Eh, tienen distintas aplicaciones elaboradas, desde... Desde la elaboración química, desde la, tecno con la tecnología y, y la decoración de coronas, joyas y demás. Todos tienen la misma función, no. La gran mayoría puede que algunos estén tengan la misma función, pero normalmente todos tienen una función. ¿Cuánto suelen valer? Eh, pues depende del mineral, valen más o menos. El oro y el diamante son muy, muy valiosos y pueden valer un montón de dinero. Pero en cambio, el cemento y el cobre son bastante baratos y pueden llegar a costar 150... la unidad. ¿Cómo se encuentran, hay dos maneras distintas de encontrarlos. En minas y a plena vista. A plena vista, pues si es que tal vez hayáis ido a un campo ahí coroteando, ya habéis visto una piedra que se ha llamado bastante la atención eso se dice que se ha encontrado a plena vista puesto que no has tenido que picar ni nada de eso y luego la, la forma de la mina es que se basa sobre una hipótesis que tienes que estar al 99% seguro de que va a haber algo ahí porque si no se va a perder tiempo y dinero Espero que os haya gustado este episodio de Los Minerales. Hasta el siguiente en formato de, Cla de la red de Clara Día a Día. Y ¡Adiós! Siempre fuimos campeones. Campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque aquí no hay reglamento. En este extraño baloncesto... Jugamos la vida, el instante, nos jugamos el momento.